Me vas a ver disculpar, Juliana Nesbak, pero estoy haciendo algo que no es prácticamente necesario para nada. ¿Es un ejercicio de calistenia? No, no sé qué es calistenia. Me suena que es algo parecido a entrar en calor, tal vez sea un sinónimo incluso... Puede ser, puede ser. Pero no, me estaba atando los cordones, que es algo para lo que, digamos, podría haberlos dejado así, que hacer el programa, bien, mal, no sé, pero hacerlo podía hacerlo. No puede echarle la culpa a los cordones de un mal programa. No, exacto. No hay manera. No hay manera. Pero eh, para tampoco poder echársela eh, me los ato. Eh, y. Continúo, ahí hay digamos Abro normalmente el programa o sea, Si noches. vamos a destrozar el programa será por nuestros propios medios Sin necesidad de tener cordones desatados Ni nada por el estilo Exactamente, los podría haber dejado así Pero me da cierta seguridad, no sé No, no, no podría estar sentado con los cordones desatados A ver, recuéstese en el diván Vamos a ver por qué Necesita Cuando piensa en cordón Piensa en cordón umbilical Eso uh. es clásico Necesita estar amarrado a algo que le dé seguridad Yo creo que sí Ante la ausencia de su compañero habitual Ese que lo contiene Ese que le da El complemento que necesita Y ante la presencia de un intruso De alguien Que viene a romper la armonía Que impera habitualmente en el principio del fin Necesita Tal vez como una Norma defensiva Como Tal vez un acto Que responde a una pulsión, digámoslo con todas las uh, letras. Uh, responde una pulsión. Qué, qué bueno las cosas que responden a pulsión. Sí, Mira. sí, sí. Así que mejor átese los cordones. No sea cosa que termine cometiendo un incesto. Porque eso empieza con un cordón desatado y termina en un desastre. Es así. De un cordón desatado a un incesto, con un montón de cosas en el medio. Lo bueno de, de, de pasar de, de un cordón humilicano eh, a un incesto es sí. que en el medio hubo altibajos, por lo menos. Momentos, sí. momentos muy arriba, momentos muy abajo, no, no, no, no es una línea recta. Un momento de duda, que luego desaparece porque, digo, si va a cometer incesto tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Y mire lo que estoy haciendo ahora que me, me ato el otro cordón por la duda, me, peor, me lo desaté y me lo até más fuerte. Eso ya habla de un masoquismo. Un hombre que se ata los cordones como si sus pies fueran un pedazo de matambre con la intención de cortarse la circulación, tal vez para sentir que es un pie ajeno. Pero no quiero seguir profundizando porque estoy destruyendo la reputación de un reconocido conductor de radio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ah, no, no era la mía. No, la de Leonardo Acevedo. Ese es... no es conductor de radio, ese es estrella de rock. Ese es estrella de rock en la noche de hoy, por eso se encuentra Julián para que es el... Eh... ¿El qué? I iba, a poner una, iba a hacer una analogía futbolera. Y, y eh, corresponde hasta... El pastor el pastore del, de... del principio del fin. Y pero ese es habilidoso. Sí, pero nadie, nadie lo vio jugar nunca y de repente todos queremos que juegue Podría ser cualquiera de sus jugadores medio pelo Pero que con tal de jugar en la selección Pueden jugar de 3, de arquero, de número 9 Y siempre con el discurso de no, no, por la celeste y blanca, lo que sea Bueno, eh, lo de mismo digo yo Me preparo ante los periodistas que preguntan con mala intención Y digo, por el principio y del fin, lo que sea Me ponen de operador, yo opero me ponen de coconductor y yo co-conduzco y hasta soy capaz de producir y tal vez incluso de arreglar los micrófonos y Pazman Quiero que sepas que vos también la tenés adentro. Como tantos otros, no es el caso de la gente que realiza este programa. Me olvidé ya de vuelta el, el apellido... Ezequiel Acuña, de, de, del, el conocido del, director de cine y operador de Radio Nacional Rock. Del operador Ezequiel Sánchez. Sánchez, muy bien. Alias Acuña. Alias Acuña. Pero pasa eso, que uno le cambia sistemáticamente el nombre a una persona a la que se refiere bastante seguido, además, pero no logra incorporar el verdadero, el real, el No logra correcto. atar ¿Sí? el nombre a la persona. Pruebe atar de alguna manera. Tal vez atándose los cordones logre hacer esa asociación también entre persona... Y sujeto, y, y, y nombre. Entre nombre y, e identidad. Yo creo que es, eh, sí. Bueno. Lo dejamos cosa, para la sí, próxima sí, sesión. Decir una cosa que no tenía que decir. Sí, sí, sí. Eh, me imagino. Porque el tema de identidad y medios da para mucho en este momento. <risa> bueno, puede ser. Y no, y no queremos comprometer su, digamos, su trabajo. Eh, yo juego manera. para todos los equipos. <risa> yo me pongo la camiseta. Díganme qué hora es hoy y qué día es. Y yo les digo para quién juego. <risa> También está Javo Kupinsky en la producción del de principio del fin El programa que comienza de esta manera eh, a las 10 y 9 minutos En la noche porteña, en la noche de toda la Argentina eh, Y que se de, desarrolla hasta las... Se desarrolla el programa Sí, ¿verdad? sí, sí, se, se extiende, en el, se tiempo, se extiende el tiempo, se prolonga Hasta las 12 de la noche Quien extrañe la maravillosa voz de Leonardo Acevedo Hoy puede escucharla No aquí No aquí Pero se va para La Cigal, que es Córdoba y Córdoba y por ahí. Cerca de la plaza. 25 de Mayo y Viamonte. No es Córdoba, bueno, Tache es, Córdoba. Es, es, es 25 de Mayo entre Córdoba y Viamonte. Me acordaba que era por aquí cerca. 25 de Mayo y Viamonte hay un tal Leonardo Acevedo con Z, Acevedo, no es nuestro Acevedo con Z. No, es su identidad rockera. Que dice ser el líder, no solamente el cantante y guitarrista, el líder de Segba. Secuadra que toca en ese lugar, que no es en Córdoba, a las 12. Así que quienes tengan crisis de abstinencia de Acevedo se van para allá, que encima es gratis. Estoy repasando la grilla que armamos recién, señor Julián, en guaj. ¿Está sí, bien sí. pronunciado? Para nada, pero Bueno, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿Cómo es entonces? Ellen Spike. Ellen Spike, Bueno. Señor, sí, el suyo me lo voy a acordar. Por, por, por difícil uno se lo acuerde. Sí, sí, sí, sí. No sé si de pronunciarlo bien, pero bueno. No le voy Spike? a pedir que nombre las películas que he dirigido. No, no se no. acuerda de las películas que dirigió nuestro operador, menos las mías. No, no, no. Eh, en la ruta que hemos armado para el programa de la fecha, ¿sí? me doy cuenta que no hemos puesto al final el tema de Leonardo Acevedo, que íbamos a poner. Tiene razón, pero nos queda casi dos horas para meterlo en algún lado. Tal ta, vez como despedida, eh, como un aperitivo para lo que será el show de Segua. Y también repaso que no hemos incluido temática futbolera, así que este, podríamos hacer, le, digamos, decir todo lo que tenemos para decir. De Coté este, en entró este. La, eh, la temática futbolera cuando hicimos la analogía entre los polifuncionales de los medios y del deporte, pero metámonos de lleno, descorchemos, ah, no sé si es, la palabra es descorchar, tomemos, sorbamos... Un porongo gigantesco para festejar la victoria del pueblo hermano uruguayo vio, Bueno, eh, estoy haciendo un programa con una persona que se encuentra del lado De los que evidentemente están contentos O por lo menos así lo manifiesta públicamente Que es para lo que vale, vamos a hacer un programa de radio Sí, sí, ¿desde usted? cuándo importa la verdad a la hora de hablar frente al micrófono? ¿Está contento con la victoria de Uruguay? Por supuesto ¿La vio entera? Enterísima Partido largo Conmovedor Partido largo, esos partidos Partidos que parecen guionados Que si uno lo lee en un cuento de Fontana Rosa Es eso, fue un partido fontanarrosesco Y en el, en el... Sé que no lo vio solo, me imagino que no lo vio solo Lo vi con un uruguayo Que estuvo casi al borde de las lágrimas ¿Usted y un uruguayo nada más? No, no, había más eh... Había más gente, había más gente Y me alegro sobre todo por los falsos uruguayos Los argentinos que nacieron aquí por error Porque son expertos en murga, se saben la vida y obra completa con detalle de Jaime Ross. Y de cada uno de los integrantes de Brindis por Pierrot. Por supuesto. Sí, también, sí. la biografía no y, solo de Jaime Ross. Y a capela son capaces de recitar eh, todo lo que haya hecho desde sus inicios hasta hoy. Por ejemplo, Falta resto. Y hacen todas las voces incluso, sí, sí. <risa> Eso es un verdadero falso uruguayo que son más uruguayos que los uruguayos verdaderos. Son más uruguayos que los uruguayos verdaderos. Este, Tienen y... la fe del converso. Claro, totalmente. Tienen el, los, todos los hábitos del converso. Además, los eh, el, el, el, en, en la tonada, cada eh, dos palabras meten un bo. Y meten un bo. Y... Arriba la celeste. Arriba. De... Champions. Eh, claro, te tiran un Champions. Mucho. Una palabra que se ha incorporado mucho del falso uruguayismo porque ni siquiera sé si en Uruguay se dirá tanto es el toque. Ah, es un dialecto ya. El, se habla falso uruguayo. Se, se habla falso uruguayo, que es... Eh, mucha gente se refiere a las fechas de una banda como El Toque. Bueno, esa que, es que, es que, o sea, se ha logrado incorporar más que Champions, porque Champions sacan solo un falso uruguayo, dice. Y el falso uruguayismo creo que se impuso por sobre el eh, falso brasilerismo, que creo que en otras décadas situó su auge. Con eh, un, un exponente máximo de eso... ¿Quién puede ser? Derek López. Derek López, que tampoco es argentino, me parece. ¿No es boliviano, Derek no, López? <risa> no sé si es boliviano. Derek. Eh, Algún oyente, por favor, que sepa la aposta acerca de la verdadera nacionalidad de Derek López. Las vías de comunicación yo no me las sé de memoria, pero a... en cualquier momento las damos. Yo lo vi, vi a un famoso cantante también este, hacerse pasar por falso uruguayo en el programa de Yuya. Que era un famoso cantante que eh, además eh, usa como seudónimo el gentilicio de un lugar de Brasil. ¡Ah! ¿Está hablando de alguien que vive en la Bahía? Sí, exactamente, de El Baiano. Que yo me acuerdo era muy pequeño, o no tanto, sí, pero menos de 10 años, me imagino, o ahí. Y, y fueron los pericos invitados al programa de Yuya, que hacía acá. Y Y Yuya le preguntó si él era. Si le decían El Baiano porque había nacido en Bahía y le respondió que claro que sí. Muy bien, tenía que mantener una mentira, que es básicamente de lo que se trata el rock. Le de mantener el pelo a... una mentira, cuanto más tiempo mejor. O le tomaba el pelo a Yuya, no sabemos. Misterios del mundo del rock. Hoy el, el, el, el, el falso brasilerismo sí. está de luto. Sí. También. Estoy pensando, a ver, en casos de falso brasilerismo Quienes sean. Habitúes del circuito de rock independiente, rock de garage, rock indie, tal vez ubiquen a Silví Picoloto. Pero no es falsa, es falsa no, no, no. ¿Cree que no? Yo recuerdo alguna vez en esta misma radio, en este mismo estudio, estuvo una banda de Brasil, MQN se llama esa banda, y quien nacía de intérprete... A quienes hablaba a los muchachos en portugués no era ella, que supuestamente es brasilera, sino su marido que es argentino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente no es brasilera, es una falsa brasilera. Silví eh, entren por favor a la página de Wii, oui oui, por ejemplo Pero... averigüen más de su vida acabemos con la mentira de Silví Picoloto, como Verdadera Brasil. Eh, hay, hay apellidos que confunden, eh, y más, que, más con los italianos, por ejemplo, porque los italianos han, han ido a todo el mundo, entonces tam, alguno también ha ido a Brasil, un picoloto fue a Brasil, sí. y tiene familia, tuvo familia ahí, tuvo, y tiene, digamos, desarrolló eh, una, una familia propia brasileña, por más que el, el, el apellido suene de otro lugar. Hoy se vio claramente qué movimiento está en auge y cuál está en decadencia. Hubo bocinazos de alegría por la derrota de Brasil, hubo. No voy a decir llantos, pero sí gritos de albricias por la victoria de Uruguay. Y yo estoy pensando en el próximo movimiento, en el movimiento que tal vez nazca en la década que viene. Uy. Falso chilenismo no me suena demasiado. Pero tal vez un falso paraguayismo, dado el éxito que tuvo la riquelme paraguaya... Más de uno tal vez estará pensando en tomar clases de guaraní Falso paraguayismo, yo ahí me, me anoto totalmente ¿eh? Mi familia es descendiente directo Tienes razón, corre con una gran ventaja Descendiente directo Parte entonces de una posición favorable Para el movimiento que viene el, ¿Ya lo fundamos ahora? El falso paraguayismo Aquí en Radio Nacional Rock Nació Pusimos las bases, la piedra fundamental Del movimiento falso paraguayo que gobernará la vida social de Argentina en los próximos 10 o 15 años. Y que, esper Estalla, eh. Eh, y sí, y que esperemos mañana pueda tener en todo caso su primer acto eh, victorioso y, y digno de celebrar, digamos. Por supuesto. Sal salgamos, que salgamos con los tererés este, abajo del brazo. Y al grito de tú no has ganado nada. Tú no, tú no has ganado nada. Ya está. Incluso tenemos la frase que nos identificará a nosotros, pues ya me incluyo dentro del movimiento, a nosotros los falsos paraguayos. Hoy decía Julián en el ¿Cómo era? Julián, está Julián. bien. No, porque vio que era la costumbre de los apellidos, bueno, pero no vamos a romper, o como vamos a romper hoy tantas otras costumbres. O bueno, a mantenernos dentro de nuestras costumbres, pero saliendo de las cosas que habitualmente este, nos tiene acostumbrados el... el ojo sensor de Leonardo Acevedo. Así que, rompemos todo, ¿no? rompemos le todo. arruinamos su programa Vienen bandas que no vendrían Pasamos música que no pasaríamos este, Esperemos también decir cosas que no, no vamos a decir ¿Tomamos afiliados para el movimiento Paraguayo? Sí, el movimiento ¿Se pueden asociar? Para ser sí. pioneros Esto recién es eh, inminente el nacimiento y acaba de nacer Sea usted uno de los miembros cuyo carnet tiene tan solo un número Los primeros eh, asociados no pagan cuota de ingreso Aprovechen, es una promoción que durará poquitas emisiones. ¿Cómo festejamos nosotros como falsos uruguayos? Porque ahora sí somos falsos uruguayos. Dentro de unos meses seremos falsos paraguayos. Esta victoria de nuestro seleccionado. Nuestro, nuestro seleccionado, la, ce, la celeste. ¿Cómo se no solo se habla de la celeste, sino que ahora para referirse a la Argentina se habla de la albiceleste. Tengo un buen ejemplo de falso uruguayismo y de deporte, todo en la misma persona. A ver. Walter Nelson. Walter Nelson. No es uruguayo. No es Usted ya lo aseguro que no Y no solo no es uruguayo, sino que no es Walter Nelson. ¿Cómo que no es Walter Nelson? Walter Nelson. Esto me lo dijo un uruguayo en su Pero el grupo la identidad tiene un problema terrible. Quiero que sepa, señora, que yo no comparto las palabras del señor Francisco aquí, ¿no? Solo porque escucha por internet, por aire no está escuchando. Es otro Julián Ellens, está en Radio Nacional. Quiero que sepa, el público distinguido que sigue este programa, que Walter Nelson tomó su identidad, su nombre, digamos, no su identidad, de su suegro, que su suegro sí es, era uruguayo, me parece que ya no está entre nosotros, era relator, o es, en el caso de que siga vivo, y se llamaba efectivamente Walter Nelson. Está casado Walter Nelson con la hija de Walter Nelson, Es un caso buenísimo de Walter Nelson de un hombre que toma el apellido de la mujer Y el nombre del padre de la mujer El, el nombre del padre de la el mujer El apropiador Walter Nelson, sí. digámoslo con todas las letras Otro más Algo hay que hacer para trascender eh, La manera de festejar el, el triunfo de la celeste Hoy, bueno, podrían haber las opciones, eh, eran infinitas casi dentro de la música de ese país e incluso dentro de este, la música con la que nosotros acostumbramos a abrir un programa dentro de la FM Nacional Rock que es justamente algo salido del género podría ser el príncipe podría haber sido eh... el negro rada tiene una pata dentro del rock y una pata fuera no sé si es salirnos del rock pasar al negro rada claro es lo que tiene la música uruguaya contemporánea o bueno sí La música uruguaya es que hay muchas veces que las dos patas, las, las dos patas dan en un mismo este, recipiente Y el recipiente de un lado dice rock y del otro dice candomio, Del otro, el otro dice canción o del otro dice otras cosas Fernando Cabrera también podríamos haber pasado Es cierto eh... Los piojos No, los piojos vamos a... no, todavía no <risa> Pero podrían ser. Podrían ah, no, decir. esos son argentinos. Son falsos sí. uruguayos, pero eh, son eso, argentinos. Eso es una, eh, los, los viejos son falsos uruguayos. Esa es una buena pregunta que podemos también desarrollar cuando no tengamos que decir adentro de este Polémica. En, en, polémica en, en, el, en el rock. En, en, en dos horas. Eh, pero tampoco hemos decidido hacerlo con, alguien, con algo estrictamente uruguayo, sino con una canción de un uruguayo interpretada por una argentina, a dúo con el autor de la canción. Y un tema eh, también que se interpre, lo interpretó muchísima gente. Estamos en condiciones de decir que es un clásico. Es un clásico de la canción rioplatense. Parece que sabe cuando habla de esa manera. Porque, eh, de, ¿Y por qué decimos rioplatense? Porque el autor tiene esa famosa frase que dice cuando se refieren a un este, uruguayo exitoso en Argentina lo llaman rioplatense y cuando quieren eh, denostarlo le dicen uruguayo. No sabía que existía esa frase, pero es muy buena. El autor es Jaime Ross de la frase y de la canción que interpreta junto a él, la señora Adriana Varela, a quien mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Este... Abrazo, simplemente. Abrazo, un beso también. Sí, Pero, sí, respetuoso. Sí. Pero respetuoso. Pero respetuoso siempre. Dada la amistad este, que la une con, por lo menos conmigo. Así que amándote, Jaime Ross y Adriana Varela.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 Amándote algún día sabrás lo que ha he sido, sido vivir Amándote, amándote, amándote y fue así que me dijo no te enamores de nadie no te enamores de nadie me dijo no te enamores de nadie mi vida mi amor y fue así que me dijo no te enamores de nadie no te enamores de nadie me No te enamores de nadie en mi vida, mi amor, algún día verás que me voy a morir, amándote, amándote, amándote, amándote. algún día sabrás lo que ha sido vivir, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. algún día verás que me voy a morir, amándote.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 We Fabio Chanchiarulo. Sí. Es la pata falsa uruguaya de los Cadillacs. Puede ser, puede ser. Muchas bandas tienen su, falsa, su pata eh, falsa, falsa algo, ¿no? Y, a ver, que se entienda. Decir que alguien es falso uruguayo no es insultarlo, no es degradarlo, ni siquiera es denunciar que se está apropiando de una cultura, simplemente que tiene interés... Y que ese interés se manifiesta en, no solamente en sus gustos musicales, sino en su vida cotidiana. Y, eh, dado esa dada esa manifestación, uno lo puede llegar a confundir. Esta aclaración la hago porque, recuerdo, alguna banda se ofendió cuando recibió el mote de Falso Uruguaya. De hecho, recién creo que hubo caras de indignación atrás, del, de, atrás del, espe del, vidrio, del espejo del vidrio, cuando te dijo los piojos la banda Falso Uruguaya. A ver, falso uruguayo en el sentido de que la Argentina no tiene una tradición de mezclar candomba y rock que se remonte a los inicios... El cantón es uruguayo, vamos, ah, para, que... ¿para qué dar tanta vuelta? ¿Y la murga es argentina? Yo nunca entiendo nada de eso. ¿eh? Eh, no. La buena es no, <risa> la buena es uruguaya. ¿Hay buena? Sí, sí, me dijeron, eh, ah, yo no, que... nunca lo pude comprobar, pero me dijeron que la buena es uruguaya. <risa> la, la buena es. Claudio Yancharulo haciendo un tema de Eduardo Mateo, ¿verdad? Uno Ay. de los tantos cantautores malditos. Ahí está, otra característica de Uruguay. Es el principal exportador de cantautores que son un mito viviente y que en Argentina pasan a ser mito una vez que mueren. Sí, exactamente. El Prince me había nombrado ya, Mateo. Sí. Bueno. Eh. chance Nunca supe cómo se pronuncia. No, Darnau no, chance. El Darno. Así le dicen en Uruguay. Debo tener mi parte de falso uruguaya. Sí, porque... sí, por, por lo menos conoce a alguien que yo no conozco. Estoy... Sí, sí, es que debe ser, se debe transmitir por osmosis ah, el falso uruguayismo. Es la principal vía de transmisión. O intercambio de fluidos. No, no recuerdo cómo fue. 22 y 32 en la noche agradabilísima de la ciudad de Buenos Aires.